Hay alerta roja en este momento, la erupción es inminente y por lo tanto se ha、eh, decretado la evacuación de las personas que son más cercanas. Felizmente d e una zona muy apartada, por lo tanto hay aproximadamente unas 100 personas en el lugar. Esto es una acción preventiva, lo mismo que ocurrió en el Caule, lo que no queremos es que se ponga en riesgo la vida de personas o los bienes de esas personas, así que estamos actuando antes de que exista la erupción,、eh, pero es algo que tenemos que ver cómo se desarrolla la naturaleza. Es así, en todo caso, no debería tener ninguna implicancia para nosotros como región, solamente en las zonas más cercanas, que son las provincias de Futalefú y Palena, que son partes de esta región de los lagos,、eh, se va a decretar una alerta amarilla、eh, solamente para efectos de desplazamiento, vuelos aéreos y cosas、eh, de ese estilo, pero no debería de haber ninguna implicación mayor.